Decíamos que trabajadores del Hospital Español pertenecientes a la Federación de Funcionarios de Salud Pública advierten de gastos innecesarios eh, por parte de las autoridades de ACE en el sector privado. Estamos en contacto telefónico con la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español, Giselle Novas. Giselle, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por siempre estar al pendiente. Y sí, la verdad es que estamos bastante preocupados, porque tenemos eh, 25 camas actualmente en el CTI habilitadas. Sí. Eh, supimos ser referentes, el primer centro de referencia COVID, donde tuvimos todo el CTI lleno, sin una cama libre, y trabajamos a cama caliente. Y hoy por hoy tenemos 11 pacientes internados, nada más. Entonces vemos con... Con suma preocupación, todos los funcionarios y, obvio, la comisión interna, esto ya fue hablado con, los, con nuestros compañeros de federación, el compañero Martín Pereira, el compañero Gustavo Henry y el compañero Mancino. En el día de ayer nosotros elevamos una nota a la federación, a los compañeros del hospital y a la opinión pública por eh, la falta de pacientes en el CTI. Sabemos que tanto nosotros Cti Públicos están trabajando eh, a capacidad llena, pero hoy en el Hospital Español tenemos hasta el reporte de, de hace un rato 11 pacientes en el CTI. Supimos eh, tener 7 pacientes. Y la verdad que, que los pacientes sean derivados a otras instituciones privadas nos parece que nos están cuidando bien eh, el dinero de hace, ¿no? El, el el dinero es de todos los usuarios no solamente de de de, la, de, de de de todos los usuarios de salud pública no no puede ser que pandemos pacientes a a la escasa de Galicia o a otras instituciones y y tengamos tantas camas vacías nosotros en reuniones de bipartita con la doctora Cardoso lo planteamos hace tiempo que venimos planteando y desde la dirección y desde eh, la región sur, en ACE, nos dicen que es por una reforma que van a hacer, que vemos bien, bienvenida la reforma, de cerrar con boxes de, de aluminio para hacer eh, aislamiento, pero esto se viene dilatando en el tiempo y nunca tuvimos un CTI tan vacío. Eh, Giselle, vos decís, este, derivan pacientes eh, a Casa de Galicia. En Casa de Galicia funciona el círculo católico. Sí, eh, eh, y... sabemos por, por compañeros eh, trabajadores y por compañeros médicos también que nos han venido a plantear la denuncia, sí. que, que la mayoría de los pacientes que hay eh, son usuarios de ACE Nosotros presentamos un informe y nos recibieron muy amablemente la Comisión de Salud de Diputados, donde se planteó esto y la preocupación que tenemos nosotros, porque nosotros perdimos especialistas en el policlínico, perdimos psiquiatra, eh, reumatólogo, dermatólogo, horas de cardiología, nosotros una vez al mes el Hospital Español daba los, me los los números para los especialistas y se llenaba eh, toda la claraboya, debajo de la claraboya se ponían sillas y era lleno de gente pidiendo números uh -huh. y eso nosotros lo hemos perdido digamos. sabemos que tuvimos una pandemia pero tenemos muchísimos menos especialistas y el hospital eh, fue creado para dar atención de calidad al usuario de ACE para una gran población de Montevideo entonces nosotros lo queremos que esto se pierda. Entonces, nosotros estamos orgullosos de trabajar y ser eh, trabajadores del Hospital Español, pero también pedimos eh, respeto y que las camas realmente se ocupen porque si no te, si tenemos un CTI con de 7 a 11 camas ocupadas, es un tema delicado. Se ha aprendido una alerta en el Hospital Español. Yo quiero, digo, porque es grave esto, porque, digo, bueno, hay que, va a haber que hacerle la consulta al doctor Cipriani por este tema, porque eh, el, el Círculo Católico es una empresa donde él trabajaba, este, y ahora que esté recibiendo pacientes que son derivados de salud pública a ese sector privado, bueno, Ya hubo muchos rumores cuando se vendió eh, la sede de Casa de Galicia y la compró el Círculo Católico. La compró sin plata, después pidió plata y salió del gobierno, le prestaron la plata al Banco República, le prestó la plata para quedarse con el sanatorio de Casa de Galicia y ahora se queda también con los pacientes de ACE. Es decir, acá hay una... una cosa que habrá que preguntarle a, al doctor Cipriani entonces a ver por qué está pasando estas cosas Giselle, sí. otra pregunta que quiero hacerte sí. ¿Qué está pasando con el bloque quirúrgico? Bueno, nosotros tenemos un bloque quirúrgico equipado que eh, no tenemos la cantidad de cirugías que deberíamos tener eh, en un, Faltó, faltaba enfermería, se están reponiendo los cargos y faltaban al, alguna parte más del equipo, pero nosotros queremos que también eh, sea un bloque quirúrgico productivo y que sea un hospital productivo como fue creado y como funcionó. Nosotros tuvimos muchos premios eh, de calidad, mm. eh, por por cómo se trabajó en el CTI, cómo se trabaja en cuidados moderados, Hoy por hoy, el Hospital Español en Cuidados Moderados, que es lo que nosotros llamamos internación de piso, eh, está en la mayoría de las camas ocupadas. Entonces, eh, vemos con, con suma preocupación que tenemos las camas, eh, las camas ocupadas de, de, de piso y tenemos eh, más de la mitad de las camas de CTI vacías. Nosotros nos fueron cortando las horas de suplentes ¿Ya? porque las horas de suplente es una plata que viene al hospital desde hace anual y con el tema de la contratación de personal y, y más suplencias que se tuvieron que hacer, el hospital se gastó ese dinero, ¿no? Entonces se redujeron las horas suplentes, pero en definitiva se, se caen los contratos o se baja la cantidad de horas suplentes, pero también no tenemos pacientes y, y enviamos los pacientes A, a otras instituciones privadas, que eso tiene es un, un costo altísimo. Por eso la Comisión Interna del Hospital Español hizo la, la presentación formal, la denuncia formal a nuestros compañeros de federación y, eh, y a la opinión pública, porque la verdad que estamos preocupados porque nosotros queremos que el hospital eh, funcione como tiene que funcionar y como se merece el usuario de hace. Novak, ah, eh, y esa promesa que le hicieron de la separación de boxes que decías eh, que le habían establecido y era una especie de justificativo parte de hace, ¿cuánto tiempo sí. se ha hecho y, y qué poco se no, ha movido? No se ha movido absolutamente nada, primero eran las primeras cuatro camas bloqueadas en el sector AB de CPI, entonces esperábamos cambiar los pacientes, el sector AB tiene ocho camas, ¿no? entonces se iban a hacer esas cuatro unidades de separación, vamos a trasladar a los pacientes para otro para otra parte del CTI, pero se, esto se dilata en el tiempo, se dilata en el tiempo, lo planteamos en bipartita, nos dicen que sí, que van a empezar la obra, que van a empezar la obra, pero esto se dilata en el tiempo y hoy por hoy tenemos el, el CTI vacío. Entonces nosotros como trabajadores eh, se nos ha prendido una luz roja porque no no queremos perder eh, camas a nuestro CTI. Mm -hmm. Muy bien, queda planteado el tema, esperando a ver la respuesta que habrá de parte de la federación, ¿no? Me decías, Giselle, que ya estaban en, en conocimiento sí. de los dirigentes nacionales. Sí, sí los compañeros estaban haciendo eh, averiguaciones y, y, y llamando a hace, entonces estamos esperando un, una devolución. Muy Aparte bien. de la devolución de que, que supuestamente, entre comillas, empezaría la obra, ¿no?